Realmente raba anti sistema que juega con fuego se quema y nos tenéis en llamas. Abre los ojos, estudiando el corno, despierta del sueño, no dejes que te engañen, los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimientos, si y pueda hacer daño, despierta del sueño. Abre los ojos, es tuya contorno, despierta del sueño, no dejes que te engañe, los verdaderos dueños. Un pueblo con conocimiento, si pueda hacer daño, despierta del sueño. ¡Despierta! Muy buenas tardes, un nuevo capítulo de La Deuda Eterna, un programa de La Población para la Población. Integran nuestra mesa, en el día de hoy, la mega estrella del periodismo femenino argentino, María José Lombardo. Muy buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Un placer verlos después de un par de semanas. La joven estrella del periodismo de investigación masculino, Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Buenas tardes, compañero. <risa> y el inevitable, improbable eh, e inallable a veces, eh, profesor Darío Valvidares. Muy buenas tardes, Adolfo, compañeros. En editorial. Usted se acuerda de La noche de los lápices. Cómo no recordar, ¿no? Que un, una organización salvaje, criminal, encarceló a un grupo de chicos que estaban peleando por el revolucionario y subversivo boleto estudiantil. Los fueron a buscar a la casa, los encontraron en la calle, donde sea, Los encarcelaron, los torturaron, a las chicas las violaron y así sucesivamente les hicieron vivir un calvario hasta que murieron todos, menos uno que por alguna acción de la familia, alguna relación y qué sé yo, lo dejaron vivir. Pablo Díaz. Los demás murieron asesinados eh, en forma atroz por supuesto sus cuerpos fueron a parar al río de la plata fueron a parar a fosas comunes fueron a parar a cualquier lado y entonces usted se tiene que acordar ¿sabe por qué? porque el obispo castrense mientras el obispo de Salta realizaba una especie de interpelación al presidente de la nación diciéndole, mira la cara de los pobres o una cosa así, el obispo castrense, en el mismo momento, repudiaba una condena por delitos de lesa humanidad a un, a un oficial de la aviación que había sido condenado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué dijo el señor obispo castrense? Haciendo recordar al famoso, a la famosa tórtola, Adolfo Tortolo, eh, camarada de la iglesia de Mohamed Alice Seineldín, Aldo Rico y toda esa hombre? ¿Qué dijo este hombre? ...de cuyo nombre es mejor no acordarse... ...dijo, ¿cómo? Era un joven de 19 años... ...y lo vamos a condenar ahora... ...tenemos que, que dar un paso al costado... ...borrar el pasado y empezar un destino común para la patria... ...todo eso... ...el día del aniversario de la noche de los lápices... ...y como llega el día del estudiante ahora el 21 donde chicos y chicas de todo el país van a estar en las plazas, en los parques haciendo el picnic del día de la primavera como desde añares se viene realizando en el día en que la juventud se olvida de todo y trata de disfrutar llueva, truene o caigan piedras los pibes siempre están allí ese día sería bueno que todos esos jóvenes hagan un minuto de reflexión para acordarse de esos pibes que se murieron por pedir el boleto estudiantil no lo hicieron con las armas en la mano manifestaban queremos el boleto estudiantil algo terrible por eso fueron brutalmente encarcelados, torturados y asesinados No tenemos que olvidar esas cosas y no tenemos que olvidar que los obispos castrenses empiezan por esos pedidos que parecen para alguna gente lógico pobre hombre, tenía 19 años no sabía lo que hacía lo mismo dicen del general teniente general Milani cuando torturó y desapareció al conscripto Ledo También era jovencito, no sabía lo que hacía. Bueno, ahora todo el mundo sabe lo que hacían. Torturaban, mataban y desaparecían a cuánto militante por un derecho democrático y humano hubiera en el país. Muchos de los que zafamos de todo eso vivimos con... Esa especie de complejo de culpa ¿no? por haber zafado, porque será este, tarea de algún psicólogo eh, remediar esto, pero en definitiva, cuando uno recuerda a todos los compañeros que cayeron, que cayeron por lo mismo que luchamos todos en aquel entonces y hoy, y siempre uno se pregunta: ¿por qué no me tocó a mí? ¿Habré estado bien? ¿Habré cumplido con todas mis tareas de revolucionario? ¿O no? Porque cayeron otros, sino que cayó uno. Y en realidad es una pregunta que jamás va a tener respuesta. Pero de todas maneras, cada vez que llega el momento de recordar en alguna fecha estas salvajadas del gobierno militar, uno se hace esas preguntas. Contémosle, en mi caso a mi nieto, que el día que se vaya de picnic guarde dos minutos de tiempo para contarle a los compañeritos de primer año del secundario lo que fue la noche de los lápices. Porque esos pibes murieron, torturados y las chicas violadas, de la peor manera posible. No hay que olvidar, no hay que perdonar, Si la justicia tarda 30 años para condenar a prisión perpetua a un asesino de esos, bienvenida sea la justicia tardía, pero justicia al fin. No hay que olvidar ni perdonar. Un abrazo desde aquí al recuerdo de los chicos del secundario de la noche de los lápices. Esto es La Deuda Eterna. Comienza el programa. Después de este editorial de Adolfo, concretamente sobre lo que fue y por qué existe la conmemoración de la Noche de los Lápices, largamos Majo con el programa de hoy y con el contenido del programa. Bueno, muy bien, vamos a, a estar hablando hoy con todos nuestros columnistas, por suerte. Vamos a tener la columna de nuestro compañero, como todos los miércoles, eh, Gambina, que en el día de hoy se llama Emergencia Alimentaria, Modelo Productivo y Ganancias Empresarias. Eh, bueno, es un poco del tema que se viene hablando toda la semana de lo que es la emergencia alimentaria, que recién ahora se empezó a hablar. Y es lo que están discutiendo en este momento en la Cámara. Exactamente. Eh, ya tiene media sanción el, el proyecto que se presentó, pero de repente ahora se dieron cuenta que hay una emergencia alimentaria. Sí, sí, no, claro. no sé qué es lo que estaban mirando en otro momento. Eh, vamos a estar hablando... No, bueno, si lo escuchaste a Pichetto, no hay emergencia alimentaria. Lo que hay que ver ahora cómo vota Pichetto. Porque Pichetto se tendría que ir, ¿no? No tendría que votar, porque para él no hay emergencia alimentaria. No, él dijo, Así que no debería eh, no, votar. No vamos a votar, porque... Porque es un. Sí, bueno. Mira, no, no me hagas decir sí, majo, no por se favor. se pongan nerviosos. Sí. Bien, vamos a estar hablando con Alfredo Grande en su columna Cultura Represora, La Democracia de Monte Cristo. Interesante, como siempre, esos títulos. Este... A mí est eh, esta vez me adelanto de qué se trataba, pero no se los voy a decir. Muy bien. Tengo la primicia. Mantenemos el secreto. Muy bien. Por otro lado, vamos a estar haciendo una entrevista a Mauro Millán que ha sido imputado en la causa por una supuesta usurpación, como siempre se, le, se les dice, por parte de la comunidad... Eh, Buen Uleo. Buen Uleo, exacto. Comunidad Mapuche. Él, él está solidarizándose. Él está solidarizándose, exactamente. Es se quedó imputado. Es uno de los nueve imputados. Exacto. Mauro Millán. Este... A pesar de que se pidió que, que lo sacaran de la causa. Sí, no, pero lo interesante es que el juez los imputa a todos. Les dice que se tienen que ir y después dicen, bueno, se tienen que ir cuando la sentencia quede firme. Exacto. Así que vamos a ver cuál es este perverso juego de la justicia. Te hecho, pero no te hecho, pero imputo a todo el mundo. Exacto. Vamos a ver, con el cambio de gobierno, qué van a tomar ¿no? como perspectiva para las, los territorios de los pueblos originarios, que desde el 2006, creo, si no me equivoco, uh -huh. está el proyecto de ley que dice que es obligación del Estado hacer el relevamiento y las entregas que corresponden. Bueno. Sí, vamos a ver, la, la realidad es que en los, en los años que pasaron antes de Se de prorrogaba macrismo, la ley porque siempre decían que no estaban todos los territorios relevados. Bueno. Exacto, digamos que hoy en día ha, toma, ha aparecido en agenda toda uh -huh. la, la problemática de los territorios, así que no van a poder hacer la vista a un costado como hicieron hasta el día de hoy. Vamos a ver no. qué pasa. Por ¿Qué el más? otro lado vamos a estar hablando con Pablo Lada, eh, en su columna Ecología Social o Contaminación, incendio en la Amazonia, la casa está en llamas. Incendio en la Amazonia. La casa está en llamas. Parece una miniserie de Netflix. Si sí, fuera... tipo la de Chernobyl. Claro. O sea, y ojo que en unos años puede tranquilamente salir. Obviamente va a haber seguramente algún que otro bombero yankee salvando y apagando el fuego como pasa en todas claro, las series. Claro. Eh, y, y alguno no, matando a Bolsonaro, pero bueno, eso sería un policial ya. No va a ser un atentado, pero lo van a proteger para proteger la democracia. Seguramente. <ríe> bueno, y después vamos a estar escuchando a nuestro compañero aquí presente, Darío Balvidares, en su columna La Educación en la Era Corporativa. Te lo dije. Debo admitir que me molesta esa frase cuando te dicen, pero siento que ya nos dijiste muchas cosas, así que puede ser que no lo hayas dicho. Te lo dije. Mm -hmm. Hoy está así como enfático en las palabras. Sí. Muy bien, si les parece, para arrancar con el programa vamos a escuchar la columna de Julio Gambina. Cómo no. A ver qué tiene para decirnos hoy al respecto de la emergencia alimentaria, modelo productivo y ganancias empresarias. Bien. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, el debate es la emergencia alimentaria y tras una inmensa movilización de movimientos sociales, piqueteros, una fuerte presión en medios de comunicación y una situación de desgaste del propio gobierno de Mauricio Macri, hizo que el tema se tratara en la Cámara de Diputados la semana pasada y se tuviera eh, media eh, sanción de la emergencia alimentaria. Y que se va a tratar en, en el Senado y nada indica que vaya a fracasar el, el proyecto. Vamos a tener ley de emergencia alimentaria, eh, conquistado con una lucha muy importante, poniendo en discusión eh, sobre la mesa, en el debate político argentino, el tema de la pobreza, con un cruce muy importante de opiniones, de estadísticas, sobre cuántos son los pobres y cuánto es el hambre en la Argentina. Eh, los datos de la pobreza hablan de 14, 15 millones de personas en la Argentina, para una población del, de 44 millones, prácticamente un un tercio, un poquito más de un tercio de la población según las estadísticas oficiales, hay quienes elevan el dato. Pero el hambre es una cifra un poco menor que el, que el de la pobreza, por supuesto. También en ese sentido son muchas las hipótesis que están dando vuelta. Eh, el hambre en la Argentina alcanzaría a dos millones y medio, tres millones de personas. Es una enormidad la cantidad de personas que en la Argentina... Un país con condiciones naturales, eh, experiencia histórica, tradición productiva en la producción de alimentos, pero que ha sido eh, fuertemente deter deteriorada con el cambio del modelo productivo agrario. En estos días me ha tocado tener eh, fuertes discusiones en muchos medios de comunicación, ...sobre el tema del modelo agrario... ...porque se insiste que la Argentina... ...produce alimentos... ...para 400 millones de personas... ...y habiendo 44 millones en la Argentina... Eh, ...bueno, eh, hay hambre... Eh, y, ...y mucha más pobreza... ...y mucha más indigencia... ...pero el tema es que la Argentina no produce... Eh, ...alimentos... ...para millones de personas... ...lo que la Argentina produce son commodities... Lo que la Argentina produce son bienes que genera la producción agraria que se destinan al consumo animal o para la producción de eh, energía. Muchos dicen, bueno, pero, pero eso, eso es bueno porque la energía tiene que ver con el, el desarrollo de la producción. Pero bueno, la discusión precisamente es que tenemos una producción agraria que crecientemente tiene el destino no en alimentar personas, sino en alimentar máquinas. Eh, pueden ser eh, automotores, barcos, eh, aviones, trenes, eh, lo que se quiera. Pero ya no se trata de producir alimento entonces para 400 millones de personas, sino que lo que se producen son eh, bienes generados en la producción agraria, que no necesariamente tienen destino en el consumo de alimentos. Y por lo tanto tenemos un agro en la Argentina y en el mundo que produce fuentes de energía que vienen a, a sustituir el, el uso mayoritario de los hidrocarburos, que son no renovables. Es evidente que hay una crisis de los hidrocarburos a escala mundial, en, esta, en estas horas y a propósito del atentado en, en Arabia Saudita, uno de los eh, principales pozos productivos de Arabia Saudita se redujo a la mitad en su capacidad de producir y el precio del petróleo saltó rápidamente porque hubo una menor oferta de petróleo en el sistema mundial y por lo tanto la respuesta fue un crecimiento del, del precio del, del, del crudo. Eh, el tema de la crisis energética, de la insuficiencia de abastecimiento de petróleo, lleva a la exacerbación por fuentes alternativas, entre ellas las que se generan con productos eh, agrarios. Bueno, el, el maíz mayoritariamente ya hace mucho tiempo que tiene un importante destino en el mundo, ...para la producción de energía... Eh, ...pasa lo mismo con la soja... ...y pasa lo mismo con muchos productos... De, eh, ...del agro... ...por eso es que eh, es importante ubicar esta, esta cuestión... ...porque no da lo mismo producir eh, alimentos... ...que producir energía... ...y en todo caso... Eh, pensar que el modelo agrario en la Argentina se ha modificado sustancialmente en los últimos 40 años. Porque antes de los cambios de los últimos 40 años, y básicamente estoy hablando de la soja, y si ustedes quieren de la soja transgénica desde los años 90, la Argentina era un fuerte productor y exportador eh, agrario, de agro, de productos agrícolas y de productos ganaderos. Pero todos esos productos también se consumían en el mercado interno. La Argentina producía cereales para exportar, pero para consumir en el mercado interno. La Argentina es uno de los países en, en la región latinoamericana, caribeña, de mayor consumo per cápita eh, de pan y derivados de las eh, harinas. Estamos hablando de pastas, pan, facturas pero también la Argentina es un, históricamente un fuerte consumidor de, de ganado, de carne vacuna. En los últimos años ha perdido en proporción a otros vecinos, como es el caso de, del Uruguay, por ejemplo, pero, pero está clara la, la fuerte tradición de la Argentina en producir para el mercado interno y para el mercado mundial esos productos tradicionales, que tienen que ver con los cereales, con la leche, con la carne. Y hoy lo que ha rebasado y se destaca en la producción agraria es la soja, y dentro de la soja, la soja transgénica. Y en los derivados de la soja, sea eh, la harina, los aceites, o incluso la producción de energía de los derivados de la soja, hace que ese complejo agrario y agroindustrial vinculado a la producción agraria en la Argentina sea crecientemente un destino a la exportación, porque no tienen destino principal en el consumo interno. Digamos que el cambio de modelo productivo tiene que ver también con los cambios en el consumo y por eso es que hay una tendencia recurrente en la Argentina de los últimos 40 años a deteriorar los indicadores sociales. Muchos dicen, bueno, en los años 70 la pobreza era del 4% y ahora estamos hablando de una pobreza del 35% al 40%. ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que como esto, esta consecuencia del cambio de modelo productivo se han deteriorado los mecanismos de distribución del ingreso hay una distribución que lleva a la concentración del ingreso, a la concentración de la riqueza, y por lo tanto esos menores ingresos eh, se explicitan como menores salarios, menores ingresos jubilatorios, y ahora que se han desarrollado en los últimos años planes sociales, eh, un deterioro de los eh, beneficios sociales y por lo tanto de los ingresos populares. El cambio en el modelo productivo, el cambio en el modelo de producción ha significado cambios en el modelo de distribución y, por lo tanto, se ha deteriorado la capacidad de intercambio, es decir, la capacidad de compra de los ingresos populares. Y con eso se deteriora el consumo. Por eso es que no llama la atención que, eh, aunque en el mundo hay una tendencia a la desaceleración de la economía, bueno, en el caso argentino es, es muy grave, el deterioro de la capacidad productiva y cómo eso impacta en el consumo popular, deteriorando la capacidad de consumo popular y afectando las condiciones de salud y de reproducción de la vida cotidiana de la mayoría de la población. Por eso es importante la discusión de la emergencia económica, más allá de la ley y más allá del impacto económico limitado que la emergencia económica tiene, porque... Ustedes saben, el, el gasto que va a representar esta reforma eh, legal son aproximadamente unos 8.000 mil millones de pesos, que es nada más que reasignación de partidas presupuestarias, no es mayor gasto del Estado. Y además, no solo es reasignación de partidas, sino como hay eh, una subejecución de partidas, no hay ningún problema en asignar partidas no aplicadas, a resolver una mejora relativa en el abastecimiento de comedores y la emergencia alimentaria. Muchos dicen es un paliativo. Sí, es un paliativo, pero para aquellas personas que reciban, aunque sea una mínima parte, constituye una, un, un aporte que contribuye a la, a la vida cotidiana. Pero digamos que al mismo tiempo que acontece este debate por 8 mil millones de pesos, que insistamos, no supone una mayor erogación de gasto público, al mismo tiempo el Estado salió a compensar a un núcleo muy reducido de empresas energéticas, amigas del poder, amigas del presidente, sus principales accionistas, sus principales titulares, son eh, del más estrecho círculo de eh, acercamiento al, a Mauricio Macri, al gobierno del PRO y Cambiemos, y representan pagos por 120 millones de dólares, algo así como 7.200 millones de pesos, resuelto entre cuatro paredes, en, en las oficinas, en, en negociaciones entre los propios sectores del poder. Digamos, un gran despliegue, para desembolsar 8.000 millones para millones de pobres y necesitados de alimentación en la Argentina, y una cifra parecida, similar, como ganancia de un núcleo muy reducido de empresas. Y dicho sea paso, y hablando de empresas energéticas, las petroleras detrás, con el incremento del precio del petróleo, las petroleras están presionando al gobierno argentino para que levante lo antes que pueda el congelamiento de los combustibles porque, dicen, están dejando de ganar. Mientras algunos estamos preocupados por la situación del hambre, la indigencia y la pobreza en la Argentina, algunos otros se están preocupando por seguir ganando lo que tienen que ganar en función de la evolución de los precios internacionales sin importar la situación de la mayoría de la población. Solo les importa la concentración del ingreso la concentración de la riqueza para seguir haciendo funcionar la política económica a sus intereses más estrechos. Hasta la próxima. quiere que le diga, este. es claro Gambina con lo que dice, pero <coughs> para extractar... Bueno, ah, eh, me gustó la última parte, no cuando Eso. dice, lo, los están presionando las compañías eh, de combustibles, las compañías petroleras para que suba el, el precio del... De, del combustible, y justamente hoy se anunció que a partir de mañana sube un 4%. Entonces la prórroga esta que iba a haber hasta el 15 de noviembre. Claro, los 90 días pasaron a ser los días que les dejaron. Claro, justamente. Este, muy interesante el tema, ¿no? Porque a la primera presión ya está. Ahora, eh, yo no sé si hoy ustedes escucharon cuál es el argumento del gobierno para decir por qué le otorga el 4%. No lo no escuché todavía. No es la inflación es el atentado que hubo... Ah, sí, es verdad, lo escuché. El eh, atentado que hubo en... En Arabia Saudita. En Arabia Saudita, por los drones. Este, <risa> claro, el atentado que hubo allá hizo elevar el precio internacional del petróleo. Que siempre que sube, acá lo suben. Y cada vez que cae, ha caído este, fuertemente a nivel internacional, acá no mueven nada. Lo siguen subiendo. Entonces la pregunta es, señores, nosotros no compramos el petróleo, sale de acá. El problema es que estos tipos lo quieren vender a precio internacional y también lo quieren vender a precio internacional en el mercado interno. Uh -huh. Vamos a ver si el próximo gobierno, que se supone de otro signo, frena un poquitito a estos hombres y este, vamos por la nacionalización real, no de, de todo lo que tiene que ver con este, el petróleo y sus derivados. Yo te diría que espere sentado. Lo que pasa es que Argentina tiene el 51% de IPF Es una sociedad anónima del Estado, pero tiene el 51%, lo que le da el derecho a gerenciarlo, pero hay un 49% que no es de Argentina. Claro. Y esa, este, incluso acá nos está apuntando nuestro compañero que está del otro lado de, de, de la pecera, Alejandro ahí con, con Natacha este, que justamente eh, el tema que Gendarmería vaya y sea movilizada para custodiar una vaca que está muerta eh, tiene que ver con esto del atentado en Arabia Saudita pensando que Este podía suceder aquí en en en vaca muerta, ¿no? Sí. Más este... bien este son las aberraciones que tiene en la cabeza la ministra eh, de seguridad eh, de inseguridad Patricia Bullrich. Sí, este estamos transmitiendo por Facebook ya este para aquellos que por ahí nos están escuchando. Eh, por, por la compu o en el, en el teléfono celular, en este momento estamos transmitiendo por Facebook, probando cómo sale esta transmisión después de intentos varios fallidos. Usted sabe que la Deuda Eterna ha hecho una profunda investigación eh, sobre un tema, una pregunta que ha conmovido a todo el país y a Latinoamérica y que hasta ahora no encontraba respuesta. Salió de Córdoba, de un popular filósofo cordobés, que preguntó, ¿quién se ha tomado todo el vino? Ajá. Bueno, la deuda eterna, después de arduos meses de investigaciones, acaba de encontrar la respuesta a esa pregunta. No podemos decir el nombre todavía, porque estamos en un tema de, este, de poner las cosas en su lugar, con Sadaiq con los demás... Este, <risa> Organismos de, de derechos de autor, pero podemos dar un dato: es un ministro de género femenino que integra el cuerpo de ministros de este gobierno actual. Ajá. Esa es la respuesta a esa pregunta que toda Latinoamérica se hizo por lo menos una vez. ¿Quién, ¿Quién se ha tomado todo el vino? Se ha tomado todo el vino. Pato, te dedicamos a esta canción. Esta canción. ¿Te gusta el poder? Que también es bien. Tal momento, sin apearte del saño, quedarás yo comisario, o jefe político, o por el general no lo digas, porque esos puestos los tengo reservados. Pero de ahí para abajo, no tenés más que decir. ¡Fuera el rey! Viva el buey, los puertos y las vacas van a cambiar la ley, zarratea sobre monte y Ramírez y lecor. El lío de lío y que gane el peor. Napoleón y el borbón felón, el criollo mancha el rollo de la revolución. Los zorros ingleses y la dedocracia cambian el mapa y sus cañones por la astuta diplomacia. Artigas, traicionado, se transforma en bronce en un país inventado. Artigas va vencido, será un prócer sin color y sin partido vergonzoso lo de fructuoso. federales y unitarios van a sacarnos del pozo, no son todos orientales ni de grado 33, date corte Juan Antonio, que el premio no lo ves de marcha Garibaldi por la guerra feroz, el pío nono más los caudillos y el pedo. hay que tupe Valle y Beltrán, Dios se escribe con minúscula y ya lo aprenderás, la bala de Brun tirando del Piolín sobrevuela sobre terra el nazi Zeppelin el Ajax y el Aquiles contra el Graf Spee y el río de la Plata vuelve a perder la fe Llega la guerra, se llenaban lindo las arcas de esta tierra Somos neutrales, sin parlamento Viva Valdomir y el cornevis de Fraivento Llega otro valle y Usa los mandados Viva Perón, Maracaná y el colegiado Y llega el dumping y el consumismo Tomemos Coca-Cola contra el tipo comunismo Ganado con pies de barro arcilla de nuestra gloria los bueyes detrás del carro el burro y la zanahoria son lobos con piel de cordero los gusanos de la memoria ¿Qué importa lo venidero si total hoy es historia de tiempo somos somos sus pies y sus bocas Los pies del tiempo caminan en nuestros pies, a la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie, las bocas del tiempo cuentan el viaje. el cóndor y cae liberarse, los verdes y el colorado ponen un tanque entre el derecho y el estado, llegan los carlos y son como 300, nadie duerme bien en la curva del ensueño es el infierno y de chico nada, y se nos mezcla mundialito en su cundum y la sonada, llegan los yuppies, los neoliberales Llegan los shopping y las multinacionales Ya les compramos la democracia Hay que mantener la plutocracia Y entonces después de tanta tinta Desde la Santa María a la niña y la pinta ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? El túnel de los Tupas al final llegó a McDonald's 2011, la KMC, la luchando por el cambio, Revolución. luchando por los nuestros, el poder, el poder del pueblo y para el pueblo, no al capitalismo, no a no la opresión. La opresión de los Aquí la deuda eterna en el aire. Bueno, en, en, en el aire de internet. De internet. ¿no? O sea, este, usted lo está escuchando a través de la web. Mire usted. Este, ya no es más el famoso éter. No es más el éter No, ya no es más el éter es, este, Apenas es un soplido en la web Pero era lindo el éter Porque usted aspiraba y se empezaba a reír Claro, claro ah, no. Pero usted me está hablando de otra cosa No sé, yo no conozco ese éter Alejandro, bienvenido a la mesa porque Muchas gracias. hace 45 minutos que estás tomando fresco del que, otro lado Que esté del otro lado, pasa que ayer tuve que hacer coordinación de aire, me gustó un poco Y también necesitaba un poco de oxigenación de estudio Vi parte de lo de ayer, han subido, vos subiste algo, de, sí. de, de, algo que filmaron en, en, en la radio Un poco en honor a las palabras de Adolfo acá presente, eh, fue muy interesante Hicimos el primer programa para lo que es la radio presente en el ex centro de exterminio y detención El Olimpo ...allá por la zona de Floresta... Ajá. ...en Radio Presente... El primer, ...el primer programa... ...El Estudiantazo... ...hecho por pibes y pibas... ...del Colegio Cortázar... Eh, ...que hicieron su programa... ...respectivamente juvenil... ...pero eh, decidieron ellos y ellas... Inaugurarlo y transmitirlo el día posterior a las noches de los lápices, habiendo sido ellos los propios eh, eh, cubridores de la marcha de, de, de, de Plaza de Mayo. Y sí, no todo... olvidemos que la escuela Cortázar hace muchos años, es más, yo estuve en contacto con esa escuela para ver cómo habían hecho su estudio de radio. Bueno, muy bien. Para hacer el estudio de radio en el Hipólito Vieite, después, ¿no? Claro, bueno, muy buen trabajo. Eh, bueno, siempre coordinado desde GIS, una, una militante de muchísimos años de presente ella con mucho vínculo en el colegio, hicieron un gran programa recordatorio a la noche de los lápices con entrevistas muy vitales y con el detalle de ser una de las participantes, nieta desaparecida del... Eh, ex centro de atención el Olimpo ella haciendo radio 40 años después así que imagínense así que muy buen programa salió muy buen programa mucha hecho emoción por, por los... el Olimpo que es este automóvil es Orleti no es uno de los espacios no. de Floresta que ah, está vinculado con Orleti pero el Olimpo era el, lo que se, se entendía como el garaje que después fue el lugar de ejercicio de la policía ah, federal sí, sí. uno claro, de los recientemente que está en La Carra y Falcón Falcón sí. y Olivera para ser o, más exacto Olivera sí Olivera y, y, y Falcón muy buen programa muy interesante y bueno impecable los, los pies y las pibas del programa, impecable, una emoción muy, muy fuerte, para nosotros eh, imagínate, terminamos aplaudiendo eh, y, y muy fuerte también los poemas de la propia nieta sobre su abuela desaparecida en el espacio. Muy bien, Alejandro esta breve crónica sobre tu actuación de ayer con los estudiantes, y ahora sí eh, Natacha nos va a decir para dónde vamos Cultura Represora Eh, Creo que estamos en comunicación con nuestro amigo Alfredo Grande ¿Puede ser? Alfredo, ¿estás allí? Sí, estoy acá, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien, gracias Mi querido Alfredo <risa> este, eh, me No quiso decir absolutamente nada, Majo, aquí en la mesa de trabajo de la Deuda Eterna Sobre el título de tu columna de hoy Que tiene que ver con eh, una célebre novela, del, sí. de, que tiene que ver con ese famoso personaje que ha hecho miniseries, se han hecho miniseries, películas, en fin, ¿qué pasa con Montecristo, con Montecristo y el Macrismo? Bueno, mirá, en realidad creo que la mejor versión fue la de la película B de Venganza, ¿no? donde se hace una recreación muy actualizada, de la, de, de la historia del mundo Dantes de en la clave de lo que fue el Margaret Thatcher. ¿no? Es, una, es un cómic que empieza en la época de Margaret Thatcher y que realmente, bueno, su realización cinematográfica creo que es una de las mejores cosas que yo he visto en mi vida. no en lo que intento en el trabajo, eh, le puse ese nombre provocativamente, eh, es un poco discriminar los conceptos de primero de la justicia y lo justo, que son cosas muy diferentes ya que la justicia en el marco de la cultura represora ha quedado totalmente capturada por el derecho y el derecho, como todos sabemos siempre es mejor un mal juicio que es decir, un buen arreglo que un mal juicio no, no, un mal arreglo que un buen juicio era la, la, la refrán, ¿no? Uh -huh. y que, que da cuenta de que el derecho ha capturado a toda la justicia no por lo tanto... En el trabajo planteé un poco poner en primer plano lo justo, que es algo muy distinto a la justicia, y por otro lado volver a reflexionar sobre un tema que para mí es muy importante que es justicia por mano propia y venganza, ¿no? Que en general han sido conceptos y prácticas muy vituperadas por la cultura y justamente por eso yo me interesa recuperarlos, ¿no? Este, es un trabajo del cual la gente amiga de izquierda me lo ha reprochado mucho No digo criticado, porque criticado es otra cosa y Es justamente porque, bueno, están muy capturadas por el concepto de justicia revolucionaria Y no pueden, pegar, no pueden pensar la venganza más allá de la esfera individual, ¿no? Casi como un disvalor, ¿no? Bueno, eh, la referencia que vos haces a la novela de Alejandro Dumas es paradigmática en el sentido de que La venganza es el extremo límite de la justicia por mano propia. Eh, hay diferencias, por supuesto, entre una y otra, y yo intento eh, discriminarlas. Incluye un texto de García Márquez, muy interesante, después del de, eh, el atroz eh, ataque que sufrió Palacio de la Moneda, que fue planificado antes aún de que ganara Allende, ¿no? Eh, y este, también una referencia a un texto mío publicado hace, no sé, 15 años o más en la revista Topía que llama Dolor, Venganza, Devastación, ¿no? Es decir, que es toda una serie de ideas que intenta articular, vos podés, lo digo vos por vos, ¿no? Vos, vos, sos, vos sos abstracto en este caso. <risa> bueno, ya me lo han dicho varias mujeres. Bueno, a mí me ha contado otra cosa, pero no importa. Bien. Pero, no, me refiero a que uno podrá o no estar de acuerdo, eso es otro tema, pero realmente creo que amerita, no solamente la lectura de mi trabajo, sino que lo que amerita es reflexionar sobre estos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la oposición, desde ya el oficialismo, insiste tanto en no quiero a la gente en la calle, un poco, bueno, lo que teme es ese, ¿no? ¿Te acordás cuando el general hablaba de batronar el escarmiento, el 5 por 1 y todo eso? Uh -huh. Bueno, son formas tangenciales de aludir a lo mismo, ¿no? Si no hay justicia hay escrache, ¿no? Es decir, hay, hay un montón de situaciones que, que dan cuenta de estas reflexiones mías y que por alguna razón hay, existe el tabú de hablar de, de venganza, de hablar de violencia, de hablar de odio, ¿no? Todos temas muy relacionados y que yo realmente trato de recuperar, ¿no? Pero no porque me obsesión a mí, sino porque hay evidencias en la cultura, y sobre todo en la contracultura, eh, de que estas cosas suceden y que cuando suceden no son tan malas como parece, ¿no? Eh, uh -huh. No es casual que se quiera todos seguir encaminando hacia los carriles institucionales, a pesar de, de las cosas que estamos escuchando todos los días, ¿no? si digamos que, que ya hasta el Fondo Monetario no quiere negociar con Macri, ¿no? O sea... <risa> Es sí, la, la, la la entrega anticipada del poder parece que la quieren los acreedores internacionales. Claro. <risa> o sea que, eh, eh, bueno, el padre no quería que Macri esté en los negocios, y mucho menos bueno, que negociara. Bueno, por eso te digo. Entonces, cuando en algunos trabajos yo planteo este tema, ¿no? De, que era. No sé si vos record, te recordás, pero yo hace mucho tiempo decía que ne, no iba a haber mayor deshonra que si Macri le entregaba el bastón presidencial al próximo gobierno, ¿no? ¿Se lo preguntas eh, bueno. al vos que le preguntaste? ¿Es al abstracto o a mí? No, no, no, a vos. Sí, sí, recuerdo. El artículo llama 004, licencia para gobernar. Uh -huh. y, este, y de eh. ese artículo a este, eh, bueno, hay una parábola, evidentemente, en este artículo cierro más algunas cosas, pero el fundamento es el mismo, ¿no? Es decir, ¿qué más importante? ¿Lo legal o lo legítimo? Siempre rondamos en lo mismo, ¿no es cierto? Y creo que en tus libros sobre todo el último que tuve el placer de prologar, vos machacás mucho con, con las cuestiones de la legitimidad en, en, en la educación. Sí, claro. No, esas legalidades espurias que a veces tienen forma de subsidios y de, y de, de alguna manera de, de, de corrupciones no, no demasiado encubiertas tampoco, ¿no? No, bueno, no, claro. Creo que la legitimidad es lo único que todavía puede significar algo para todos nosotros, ¿no? El problema es que es la palabra más encubierta de todas, porque ¿Cuál? esto ya, eh, lo, lo legítimo, este, cuando, ah, sí, cuando hablamos sí, del sí. discurso político, obviamente, ¿no? Sí, este, sí, la legitimidad desaparece. Fíjate que hasta desaparece eh, lo legítimo de, de eh, del lenguaje ético que supondría qué sé yo, la filosofía de la jurisprudencia o de la justicia, o como quieras llamarlo, del derecho, no, no, no. del derecho. Totalmente, lo totalmente. legítimo no existe en derecho, existe solamente lo legal. Estamos en un claro. problema muy grave que habría que empezar a debatir, ¿no? Sí, pero nosotros estamos en un problema, justamente sí, sí, por, claro. eso, por eso la, eh, cualquier delincuente, digamos, de, no sé si de guante blanco, pero dice que se espía la justicia. Eh, es llamativo, ¿no? o sea, sabe que está muy asociada a la impunidad, este, por algo pide justicia, ¿no? Es decir, esto está en la justicia, ¿no? Así, ahí sí, en abstracto, ¿no? Y en realidad, donde estás es, es en la impunidad. Y por lo tanto, bueno, creo que es este, bueno reflexionar sobre estos temas. Hay un viejo dicho que viene del derecho romano, dura lex, sed lex, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. Pero habla de la ley, no habla de la legitimidad. Claro, claro. Entonces, este y ahí hay una diferencia esto que vos decís me lo hace acordar que yo digo que, que para la derecha lo legal es lo legítimo es decir si es legal es legítimo claro, ¿no? sin hablar de lo legítimo claro, si es legal es legítimo y que la de izquierda busca que toda legitimidad tenga forma de ley por ejemplo el tema de, de, del aborto y de la prevención del embarazo no bien bueno, sí, son temas este, que de alguna manera están todos conectados todo tiene que ver con todo en esta vida, este, pero que en este artículo, digamos, como que haga unas precisiones que, te insisto, algunos compañeros y compañeras incluso muy ligados a cierta ortodoxia este, marxista han visto como, como inaceptable, lo cual me pone bien, digamos, ¿no? yo creo que un escrito abre una discusión, incluso una pelea, ¿no? Peor la indiferencia, como decía el otro. No, claro, este, siempre es preferible estar este, en, en, en. Que provoque polémica es bueno. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, viste, cuando te embarran la cancha eh, es ya más complicado. Te hacen decir lo que no dijiste. Cruzando, por favor. Este, <risa> te hacen decir lo que no dijiste y esas cosas que a veces a cualquiera ponen nervioso. Pero bueno fuera de eso el artículo realmente creo que vale la pena y bueno, te invito a leerlo y después, y después me lo reprochas. claro, después, después no yo como mucho haré alguna crítica será bienvenida muy bien, este, Alfredo fuera. un abrazo grande y nos estamos viendo la semana que viene nos estamos escuchando y viendo no sé, escuchando. porque estamos saliendo muy bien en este momento ya. por este Facebook, eh. se está escuchando espectacular y es más Hasta te están escuchando a vos. Bueno, eso es bueno. Gracias. Claro, bueno, porque. Esto es bueno, te, te lo agradezco mucho. Y claro, porque las veces anteriores fueron fallidos. Nos escuchaban a nosotros Herman, y nos escuchaban el entrevistado. Me está escuchando Natacha, que para mí es casi claro. un orgasmo radial. Claro, eh, Así, eh, Sí, ahí se sorprendió Natacha con lo que dijiste. No, no, no creo que se sorprenda. No, no la creo verdad. No se sorprenda porque, porque ya lo sabe. Claro, claro. Muy bien. Este, bueno. Hasta el miércoles que viene hasta luego, hasta luego Igualmente Esto fue La columna de Alfredo Grande El colectivo teatral Teatro por Psicoanalistas Presenta Las caras del tiempo Una farsa melodramática Escrita y dirigida por Alfredo Grande Desde el sábado 10 de agosto a las 18 horas En Teatro Tercer Acto Avenida de Mayo 1156 Al mal tiempo, nunca le pongas buena cara Reservas colectivoteatral.psicoanalistas.gmail.com Hay en la noche un grito y se escucha lejano cuentan al sur es la voz del silencio en este armario hay un gato encerrado porque una Porque una mujer defendió su derecho De la montaña se escucha la voz de un rayo Que me pasa, no me lo puedo creer, canto tú y la mentira de los cholos me ven, si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame saco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de, de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero, que me quiera como soy. A ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero, a ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niñas, hasta, niña. niña. hasta llegar a la montaña, y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te Seguí los pasos, niñas, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Hay en la noche un grito Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho Que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, Ruega por madre ella. cariñosa, Ruega por ella. madre misericordiosa. Ruega por ella. 2011, la CNF la está luchando por el cambio, Revolución. luchando por lo nuestro, el, el poder del pueblo y para el pueblo. Para el pueblo no Hace 61 años, 600.000 personas en el Congreso, el 19 del 9 a las 19 de 1958, nos reunimos después de haber puesto ese, ese carterito en todas las paredes de Buenos Aires, el 19 del 9 a las 19 para apoyar en el debate la no reforma al artículo 1004, a la ley 1420 que pretendió y llegó a cabo el gobierno de Arturo Frondizi. Eh, la discusión fue amplia hasta que apareció el diputado de la UCRI Horacio Domingorena quien más tarde fue interventor en Aerolíneas Argentinas y estableció la reforma al artículo 28 de la ley 1420 por la cual eh, ...se daba la posibilidad a las escuelas privadas de dar los títulos habilitantes... ...algo que antes no se podía hacer. Ese fue el comienzo, el comienzo de la debacle de la educación pública... ...y fue una de las dádivas que Arturo Frondizi le hizo a la iglesia... ...con esa idea de maquiavélica de que le daba un poquito a cada uno... ...recibió al Che Guevara, le dio la educación a la iglesia a los militares otra cosa y terminaron, o terminó él en Martín García. Hace 61 años, más de mil personas, familias, porque mis viejos también fueron, a luchar por la enseñanza laica contra aquella famosa enseñanza libre de las escuelas católicas. Que ahora se hizo libre, pero bueno, no es el momento del día, porque acá se hizo más fácil. La reforma este, inventó esto de libre, de la elección de la escuela, en fin. Eh, ahora vamos a... Majo está ya con el teléfono, tratando de establecer la comunicación con... Con Mauro Millán. Con Mauro Millán, por el tema de la comunidad eh, Buenuleo, sí. por el tema de las tierras por la su, supresión de terrenos de la comunidad. Digo, me parece que también tiene mucha relación en esto de cualquier excusa es una gendarmería puesta en, en la zona sur. Eh, pero bueno, muy interesante porque también viene con toda la cuestión eh, macroeconómica que vemos, digamos, cuáles son los nuevos negociados que se le piden al próximo gerente ya en, en, en función, casi diríamos, eh, para pagar estos reclamos de deuda. ¿no? Vamos a empezar a ver, creo, un, un fuerte territorio en disputa constantemente, porque, ¿cómo decirle una parte? Si tenés que, tenés que pagar la hipoteca, alquilas una parte de tu casa. Bueno, se ve que vamos por ese proceso. Vamos por ese proceso a escuchar a Mauro Millán. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy buenas, tar muy buenas tardes. Eh, Mauro Millán, aquí desde la Deuda Eterna. Buenas tardes, permítame saludar en mi idioma. Mari Mari Compupeñi, Pulangiem Puguenianay, Fachan Tomáita Quiñé, que es un gulepiante, Fachipan Iguezungún, Mauro Millán Ni Pinguén, Ni Cheta Lonco, Pirial Ni Lovche. Saluda a la gente, a los amigos, compañeras y compañeros. Eh, yo soy Mauro Millán. Soy Lonco de la comunidad Pirial Mauiza, esto es en, al sur de la provincia de Chubut, y bueno, eh, agradecido por el espacio que, que me están brindando. Eh, no, Mauro, al contrario, eh, gracias porque estos temas son temas que trabajamos en la deuda eterna ya desde hace más de 15 años, mm los hemos cumplido el 28 de agosto, y son temas que aquí en la Ciudad de Buenos Aires en general no se tocan y los grandes medios menos, salvo cuando se transforma en un policial. Eh, sí. eh, Mauro y Inclusive ante esta situación que está viviendo el país, no que las miradas de, la, de los millones de argentinos están concentradas en, en cómo salir de esta situación este, económica y fundamentalmente cómo apalear el hambre. ¿no? Y esto de repente por ahí está... Esta información que tiene que ver con todo esto, por eso hago esta introducción, eh, está vinculada a todo eso, ¿no? A como, como cada sector eh, de esta sociedad eh, plurietnica eh, está planificando su, su propio futuro, ¿no? Y el pueblo mapuche no es la excepción. Claro. Y justamente, bueno, vamos un poquitito a lo particular de todo lo que sucede con el pueblo mapuche, porque hemos cubierto todo el tema eh, de, de Fausto, de Facundo, eh, me refiero a los Jones Guala, y, y, y todo el tema de Rafael Nahuel, en fin. Eh, ¿Qué está pasando con la comunidad, buenuleo a la que vos fuiste a dar tu adhesión? Uh -huh. eh, es, es necesario configurar el, el, el, el escenario, un escenario que evidentemente tiene un trasfondo histórico. Bien. Pero para sintetizarlo, para resumirlo, eh, yo desde muy adolescente comencé a militar en el movimiento Mapuche y he escuchado infinidad de veces cómo eh, a través del engaño eh, se fueron quedando y apropiando del de territorio Mapuche, engañando, valga la redundancia, eh, y fundamentalmente engañando a personas mayores que por ahí no son los que están eh, los que tienen esa educación winca decimos nosotros tienen otros, otro otro tipo de educación otro otro tipo de ver las cosas y en este caso nos WNUU pasó exactamente eso no un anciano de más de 80 años eh, se le adjudicó de que él eh, dio en compra y venta un territorio siendo que después este anciano denuncia de que él jamás había hecho ese tipo de, de transacción eh, y que su firma no era esa. Bueno, todo lo que tiene que ver, ahí comienza el tejido de la corrupción, ¿no? porque eh, empiezan a, a avalar los dichos de, del supuesto comprador terrateniente y finalmente eh, todas las denuncias que hace la comunidad ante esa situación caen en, en saco roto no es tomado en cuenta. Y esto no pasó hace un 50 años atrás, pasó en el 2014, de acá a la vuelta en la historia. La cuestión es que la comunidad agotó todos los caminos administrativos para que se sepa de lo que había ocurrido. Y cuando fallece don Buenuleu, este anciano, en pleno eh, velatorio del anciano, este terrateniente, juntos con sus matones, se hacen... De, eh, en el campo, que supuestamente ellos dicen haber comprado, y construyen una vivienda, una pequeña vivienda simple, ¿no? Pero en pleno eh, velorio de este anciano. ¿Qué quiere, ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque evidentemente a nadie que, que, que, va por, eh, que está haciendo algún tipo de trato eh, honesto, se le va a ocurrir aprovechar la muerte de, de la, del supuesto vendedor para eh, usurpar un territorio. La cuestión es que la comunidad se cansó de denunciar, de agotar los trámites administrativos y decide recuperar el territorio. Sabiendo las consecuencias, porque estamos en la meca de la ciudad, es la ciudad de los negocios inmobiliarios, San Carlos de Bariloche, o sea, no estoy descubriendo nada, pero acá un terreno sale miles de dólares, imagínense, 90 hectáreas que están a 8 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche, es fortuna. Una fortuna. La cuestión es que la comunidad estaba consciente de que evidentemente se podía eh, enfrentar al, al peor escenario, al peor escenario cuál es, la impunidad de, de estos empresarios... Y la complicidad de la justicia, acá encontrar un juez que no sea racista o mínimamente que tenga un dejo de, de imparcialidad, es muy difícil. Es, muy, es casi imposible, diría yo, ni hablar los fiscales. Bueno, eh, los, que, los que fallaron, que este, al final los jueces de Cámara o la jueza que falló eh, respecto del de prefecto que asesinó a... A, a Nahuel, ¿no? Ahí tenemos algo que eh, no es de lo común respecto de estos tipos de, de, de conflictos. Claro, por eso cuando sucede un hecho así eh, se lo destaca porque no es un hecho común. Tal cual. ¿No? Y estamos claro. hablando de la justicia, tendríamos que estar eh, pensando en una justicia absolutamente imparcial, ¿no? Una, una justicia que también tome en cuenta el andamiaje, el abanico de derechos que existe eh, hacia los pueblos indígenas, en este caso hacia el pueblo mapuche. Son derechos especiales, derechos que se tienen que tener en cuenta a la hora de la disputa territorial. En este caso no, no sucedió nada de eso. Los fiscales y el juez Pichetto, si hay algún tipo de, de, de coincidencia, es eh, no, ¿cuál es el dicho? Si hay alguna similitud, semejanza, es pura coincidencia. Es pura coincidencia, no sé. claro. La cuestión es que el juez Pichetto, Sergio Pichetto, eh, ¿Es, juez de Bariloche, ¿Es juez de Bariloche de primera instancia? Sí, juez de garantías. Juez, ah, de garantías. juez de Garantías. Sí, sí, sí, es como... A ver, de manera eh, tan expedita que resolvió en favor del, del, del terrateniente o de este empresario, que es increíble, en menos de... en, en un tiempo récord, eh, imputó a, nos imputó a nueve mapuches y eh, ordenó el desalojo. O sea, de manera... Si la justicia actuara así en favor de los, de los más humildes, en favor de los derechos de los pueblos indígenas, sería... Eh, vivir en un, en un mundo perfecto. ¿El eh, caso lo hizo? Perdóname, me quedé sí. con lo del juez de garantías, pero ¿sabes por qué, Mauro? Porque eh, tiene competencia un juez, por ahí no, no sé si lo sabes y te estoy comprometiendo, eh, nosotros ver. también lo estamos dudando. ¿Tiene competencia un juez de garantías? Porque la semana pasada estuvimos con el tema claucol y toda la contaminación aquí sí. en, en, en Provincia de Buenos Aires. Y justamente es de competencia federal un caso como ese. Y después de ocho años que durmieron la causa en el juez de, de primera instancia, se declara incompetente, se lo manda a la corte, y la corte, para no resolver la muerte de los vecinos sistemáticamente, más de cien muertos, se lo manda un juez, al juzgado de garantías. Y en el juzgado de garantías le dicen, nosotros no tenemos competencia, pero como lo mandó la corte, tenemos que empezar a estudiar todo de nuevo. Este... Digamos, no puede sí. zafar, pero sí. ellos originalmente no tienen competencia directa sobre ese caso. Pues yo te pregunto: ¿este juez de garantías tiene competencia directa sobre un problema este, de tierras? Eh, evidentemente, no, no sé si tiene una competencia directa, pero sí tiene una impunidad para fallar, ¿no? Claro, claro. A ver. Nosotros estamos en una situación, yo le, lo denomino el, un, un corredor que es un corredor, de, se, se conoce toda esta zona Bariloche, Bolsón, por sus eh, atractivos turísticos. Un corredor turístico. Nosotros los mapuches decimos es un corredor de la muerte, de, un corredor de la impunidad. Porque todos los hechos sucedidos a lo largo de este corredor eh, causaron inclusive la muerte. ¿no? La muerte de Rafael Nahuel, sí, sí. de Santiago Maldonado, sí. eh, gente procesada. Entonces, que un juez de garantía, que evidentemente todos sabemos que no es competencia, que lo que tendría que haber hecho es derivar esta situación o por lo menos advertir de que tendría que tener un, una, una salida política, eh, cosa que es, también es, es soñar con es, es una panacea, pensar de que eh, nuestro conflicto es un conflicto que se debería solucionar en, en una discusión política, dictamina lo que dictaminó. Quedamos nueve imputados, entre ellos, entre las personas imputadas tú y yo. Eh, yo soy, como dije, lonco, me convocan para acompañar, por supuesto que voy a acompañar, porque para mí no cabe duda que la, que la comunidad Buenuleu tiene el derecho pleno sobre el territorio. De hecho hay toponimia Ajá. En el, acá en Bariloche, la pampa de Buenuleu, eh, hay calles Buenuleu, o sea, la presencia del loft Buenuleu... Eh, es eh, indiscutible. ¿Y estos qué es este, una, una es Digo, los terratenientes, ¿qué es Grimen? ¿Algún tipo de escritura como la que presentó Benetton? Un, boleto, que era un más... boleto de compra y venta, dicen, un boleto de compra y venta. ajá Pero por eso dije al comienzo que ese boleto de compra y venta, eh, primero que el anciano que lo firma, que luego fallece, supuestamente, y entre comillas, que lo firma, denuncia No, porque él dice que lo, lo, lo engañaron. El, el, argumento, el, el argumento del anciano es que lo engañaron. Por otro lado, hay algo que no aceptó el juez, que fue bien expuesto por la defensora. Cuando se genera esto, esta situación, la comunidad ya tenía reconocimiento na nacional a través del, del Renace, el, el, su personalidad jurídica, o sea, el reconocimiento de que ellos son una comunidad indígena perteneciente al pueblo mapuche. Entonces, cualquier tipo de operación eh, no es válida si no es consensuada por la comunidad, si no está consensuada por la comunidad. Entonces, no tiene validez si así fuese de que el anciano firmó, cosa que también está en discusión. Entonces, frente a esa cuestión de que plantean de que tienen un boleto de compra y venta, eh, está eh, la otra, lo, lo, lo, lo, lo que la comunidad aporta, que son todos los este, papeles que ellos eh, durante varios años vinieron juntando a partir de la denuncia tras denuncia. Y de hecho están amparados por la ley 26.160, o sea, claro. es un territorio que está en relevamiento. relevamiento. Hoy hablábamos, cuando empezamos el programa, de esta famosa ley del 2006, si mal no recuerdo, sí. de, y se sí. sigue prorrogando y prorrogando y prorrogando, y, y, y, sí, pero, y nuestros diputados sí. nunca llegan a determinar este todo el relevamiento completo, nunca. Eh... La, y, y, y, y, y hay un aspecto que también es importante destacar. Cuando la comunidad decide recuperar el territorio, no fue en la clandestinidad. Fue todo lo contrario, fue en la hora de luz, eh, yo acompañé a la comunidad, fuimos por el camino principal, eh, se hizo público, porque lo primero que se hizo se hizo público de, la, de que la comunidad estaba eh, ejerciendo su derecho y recuperando el territorio. Pero el juez en su argumento, más los fiscales, eh, describieron prácticamente una invasión así en banda, eh, que bajábamos, mmm, lo describió de esa forma, que bajábamos por caminos laterales o por huellas, como si estuviésemos invadiendo nuestro propio territorio. Mentira, absolutamente mentira. Quienes ejercieron la violencia fueron las patota que contrató este terrateniente que amenazaron con arma de fuego. Bueno, eso quedó todo registrado. Ahora, eh, si, si los tipos dicen que tienen este, un, un, un boleto de compra-venta, sí. eh, la abogada de ustedes lo tuvo que haber visto. Sí, ahora eh, lo que va a pasar es que el juez, por eso digo, un juez que tiene dictamen express, o sea, un juez que dictamina de manera eh, increíblemente rápida, en favor de estos terratenientes, dispuso el desalojo en 72 horas, eh, si es que este, esta decisión queda firme. O sea, ¿qué significa eso? Que eh, lo, los abogados pueden apelar a, y, y buscar otra instancia para hacer caer esa, esa decisión de este juez racista. Y, otro, y por otro lado, dispuso cuatro meses de investigación. Está ahí donde deberán los abogados, más la comunidad, hacer todo el aporte de todas la, las pruebas este, que certifiquen lo que dice la comunidad de que el territorio jamás fue vendido. Ahora, mientras tanto, mientras sí. tanto, la comunidad necesita permanecer en el territorio recuperado. Bueno, este, pero lo, lo, lo van a poder expulsar del territorio a la comunidad en el momento que este, haya un fallo firme eh, de que tienen razón los... Los otros usurpadores, digamos, los que quieren usurpar, el terrateniente me refiero. Sí, hay una cuestión. Uno es la lógica de esta justicia racista y la otra es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que la comunidad dijo que no se va a ir. No se va a ir. Y cuando el pueblo mapuche toma esas decisiones, son decisiones que son tomadas de manera colectiva, de manera madura, y, y haciéndonos cargo de, de, de lo que significa no irnos pues ya nos fuimos demasiado, ya nos fueron de todos lados, no, inclusive nos han cambiado hasta el origen de donde venimos. Eh, entonces decimos, de ahora en más, todo lo que hacemos tiene que salir triunfante. Eh, la comunidad no se va a ir no, y no está solo la comunidad, porque eh, eh, prácticamente instantáneamente eh, casi todos los loftes cercanos, eh, porque ni hablar otras comunidades que también eh, están planteando solidaridad, eh, se van a hacer presentes no vamos a permitir que desalojen a la comunidad, bajo ningún punto de vista. El tema, que yo le decía a uno de los fiscales cuando fue a, al, al territorio recuperado, eh, en este país, eh, ¿no? que, que está eh, en, en, una, en una situación de absoluta eh, y con una realidad incierta, eh, ¿quién se va a hacer cargo de este conflicto si llega a pasar lo peor, lo más trágico? ¿Quién se va a hacer cargo de todo esto? Usted se va a hacer cargo, le digo. Bueno, la cuestión es que la comunidad decidió no retirarse. De ahí que la justicia eh, tome otro camino, como lo ha hecho siempre, eh, son cuestiones aparte. Eso me parece que hay que tener bien en cuenta esto que estoy diciendo, porque eso es lo que ha decidido la, el lofche lof buenuleu y es lo que avalan el resto de las comunidades. ¿Cómo crees que puede seguir en cuanto a la cuestión administrativa, me refiero, por una parte? La otra ya hiciste la descripción más que exacta y perfecta de lo que han decidido. Eh, la cuestión administrativa, eh, cu ¿cómo son los plazos? ¿Saben algo? A ver, eh, los plazos, eh, el juez este Pichetto eh, dictaminó el desalojo en 72 horas cuando es Esta orden firme. ¿Qué significa eso? Que se va a apelar la decisión y seguramente esto se va a ir dilatando en el tiempo. Claro. ¿sí? También eh, remarcó cuatro meses para la investigación de todo esto, para que se sustancie la investigación. Ahí es donde deberán hacer, eh, aportar todas las pruebas necesarias para que eh, se dirima en ese terreno, en el terreno de, lo, de la justicia. Eh, entiendo de que en teoría no tendrían que ser desalojados. En, en estos tiempos, ¿no? Claro. Eh, seguramente irán apelando y los que, quienes estamos imputados por usurpación, eh, también, ¿no? Tenemos eh, eh, oportunidad, entiendo yo, de defendernos, ¿no? No es la primera vez que en mi vida yo estoy imputado. Cuando recuperamos territorio contra Benetton, tuve dos causas federales, que fue. Mucho antes de lo que pasó después, ¿no? Con Santiago, fue mucho antes. Y también con el tema eh, de los curiniancos, ¿verdad? Rosana Huelquín y Atilio Sí, yo tuve dos causas federales, acusado por cortar ruta, bueno, una, un, una cantidad de. que llevó su tiempo, eh, pero la discusión la dimos. Entiendo que ahora el escenario es diferente porque tenemos a un personaje siniestro que algún día siempre pensamos, algún día tendrá que rendir cuenta, que es Patricia Burley. Claro, claro. ¿No? Nosotros pensamos exactamente Entonces, lo mismo. O sea, tenemos eh, la, esa firme convicción que algún día de esta mujer tendrá que rendir cuenta, no sé a dónde, pero tendrá que rendir cuenta porque tiene en su haber la muerte no solo de, de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel y de tanta gente ¿no? que fue asesinada por orden directa de sí, eso, sí, ¿no? Sí, porque sí. ellos fueron y entonces, celebrando y celebrando este con los gatillos fácil ¿no? no eh, no tal cual eh, por te... eso digo este escenario nuevo que se configuró eh, uno puede pensar de hecho fuimos pensando lo peor de hecho seguimos pensando el peor escenario ojalá ojalá que eso no suceda ojalá que que, que bueno que que la cordura no sé que, que concepto utilizar para quienes, entre comillas, administran la justicia, el poder eh, político, intervengan, pero si no, es una situación lamentablemente incierta. Claro, eh, tenemos que, que ir redondeando ¿sí? porque ya mmm, nos estamos quedando sin tiempo, Mauro, pero no va a ser la última vez que te vamos a llamar y bueno, ya tenés nuestros teléfonos, así que en cualquier momento, cuando vos creas, este, también nos comunicás si hay necesidad de de, de publicar de que aparezca eh, obviamente estamos a disposición aquí en la deuda eterna bueno un fuerte abrazo para para todos muchas gracias por el espacio y como dije al principio nosotros también Soñamos, planificamos nuestro futuro, territorio que se recupera, territorio que se libera. Se libera este pensamiento capitalista extractivista, este pensamiento de muerte. Sepan que cuando los mapuches accionan, es por la, fundamentalmente por todas las vidas, ¿no? Y que incluye principalmente la naturaleza. Un fuerte abrazo, capeucalial, nos volveremos a, a encontrar. Un gran abrazo, hasta pronto. Los ojos de mi alma y el rojo, primer color de todo, de ahí dentro pude ver las playas. Roj, la sangre en la arena, silencio, lo toco con las manos.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 La deuda es eterna. Ecología social o contaminación. Aquí La Deuda Eterna y estamos en comunicación con Pablo Lada. Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo a todos. ¿Cómo están? Saludo a la audiencia, un Muy gustazo bien. como siempre. Muy bien, un programa redondito y además saliendo por Facebook y está saliendo perfectamente el programa. Pero qué bien, qué maravilla. Así que también te están escuchando por Facebook. Bueno, un saludo a, a los amigos y amigas de las redes sociales. ¿eh? Y de la página de la Deuda Eterna, obviamente. Muy bien. Eh, eh, Pablo, sí. incendio en el Amazonas, en, en Amazonia titulaste, este. La casa está en llamas, pero parece que para los medios, que fue furor, como noticia, que se estaba incendiando medio planeta, de golpe aparecieron los bomberos, eh, llevaron regaderas. ¿Qué pasó? Que desapareció de, del panorama de noticias eh, el incendio y Bolsonaro junto con el incendio, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí evidentemente, bueno, tuvo que tomar alguna respuesta a Bolsonaro, no le quedó otra, porque esto se convirtió incluso en una crisis diplomática, ¿no? Efectivamente han actuado algo, este, eh, digamos, llevaron brigadas de incendio y demás, se ha frenado un poco, pero esto sigue, no, no, no es que eh, desapareció de los medios, ¿no? Como suele suceder con todos estos temas, eh, pasa el pico mediático y, bueno, parece que no existe más, pero... Yo decía, la casa está en llamas porque además es un problema que está sucediendo no solo en la Amazonía, sino en diversos lugares del mundo. Yo me acuerdo que creo que hace un tiempo atrás hablamos acá de, de que, del, del futuro que había llegado antes, ¿no? un poco de lo que estaba pasando con el aumento de temperaturas en distintos lugares del planeta. Por ejemplo, no tuvo prensa que los bosques de África Central están ardiendo quizás más rápido que la Amazonía y no tuvieron tanta prensa, ¿no? Eh, Lo mismo que en otras regiones también de la Amazonía, bueno, boliviana, ¿no? Es decir, diferentes incluso miradas políticas y, y la Amazonía está en llamas por el mismo problema, ¿no? Eh, eh, es decir, eh, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, lo ¿Vos mismo. crees que, que esto en... se investiga o no hay necesidad de investigar porque es todo parte de lo que se llama el mundo corporativo? No, bueno, investigar, en el caso brasileño, con todas las barbaridades que ocurren, que incluso hay, hay crímenes, se están matando activistas este, indígenas, eh, verdaderamente muy poquito, ¿no? salvo las denuncias que están haciendo los pueblos indígenas, las organizaciones eh, sociales. Se sabe que detrás está el agronegocio, están las madereras, la, la, la soja, la ganadería, ¿no? y esto pasa tanto en un país como... Como, como, como Brasil, donde hay una política que es abiertamente racista, es misógina, homofóbica, antiambiental, ¿no? Y pasa en la Bolivia del Evo, ¿no? Con un gobierno que es progresista, que está a la izquierda, pero allí se quemó medio millón de hectáreas del bosque chiquitano. Esto ocurrió hace poquito, está, o sea, está ocurriendo también, ¿no? Sí, sí. Y lo que tienen en común es que todos estos negocios están detrás, digamos, ¿no? Eh, y el trasfondo es, es básicamente el mismo, por eso yo digo la, lo que está en llamas es eh, verdaderamente el planeta, en cierto modo, el sistema está en llamas. ¿no? Eh, Recuerden cómo empezó todo esto, las denuncias que hubo en, en, en Brasil del aumento de los focos ignios, cómo este, este señor Bolsonaro primero se burló de todo esto y cuando se convirtió en una crisis eh, política, digamos, por la presión de los países europeos que están que lloran lágrimas de cocodrilo, porque hay que decir la verdad. Eh, Macron salió a, a denunciar todo esto ante el mundo, pero las materias primas van para esos lugares, digamos, ¿no? Van para, para sí, entonces cuesta, cuesta creerles, digamos, cuando les agarra la preocupación por la Amazonía. Es un, un problema bastante, bastante complejo en ese sentido, ¿no? Eh, nosotros escuchamos como, por ejemplo, el diputado... Brasilero, Iván Valente, denunció claramente que detrás de todo esto está la minería también, ¿no? Y que hay un plan muy concreto en el caso de Brasil, que lo, lo está ejecutando Bolsonaro a través también de su ministro de Ambiente, eh, que es, bueno, quitar todo tipo de multas por delitos ambientales, eh, ya no hay más fiscalización, eh, los fondos de Amazonía también, bueno, se los han cortado. Decir, o sea, está diciendo, política, muchachos, ¿no? estallen todo, incendien todo, está todo perfecto, nosotros no vamos a hacer... Nada más que ver los grandes negocios que ustedes van a hacer con toda la madera, con el uh -huh. litio que está ahí abajo, rompiendo la roca madre, talando para plantar soja, en fin. Eh, uh -huh. Aparentemente, Bolsonaro sería una especie de mecenas corporativo. Claro, y si es necesario, sacamos leyes, decretos y demás que cualquier parecido con nuestro país... Eso claro, solo es una claro, coincidencia. De, después, protestar y cortar una ruta eh, termina siendo un delito federal. A ver, para que tengamos una idea, ¿no? Eh, solo en agosto la Amazonía perdió 1.700 kilómetros cuadrados, ¿no? De, de cobertura vegetal, que es un, más de un 200% respecto al año anterior, ¿no? Lo que ha crecido con este gobierno y esas políticas. Y salieron a alertar, ¿no? Eh, incluso Carlos Nobre, que es un, un afamado meteorólogo brasilero, que ya se llegó al 17% de deforestación, y estiman que si se llega al 20%, ¿no? eh, entraríamos en un punto de no retorno, en ¿no? un proceso donde algunas regiones este, se podrían sabanizar, dicen ellos, o convertir en desiertos. ¿no? Ahora, ¿qué es la Amazonía? Porque esto se ha hablado tanto, el pulmón verde y todo este, este, este latiguillo que se escucha, ¿no? que, que en realidad sería un pulmón al revés, hay que decirlo, ¿no? porque este la Amazonía digamos toma dióxido de carbono y exhala oxígeno ¿no? y claro, nuestros pulmones ¿no? hacen lo, lo contrario es pero lo, lo peor es para, un pulmón para nosotros es exacto nuestro pulmón pero lo peor es que, que ahí alberga buena parte de la biodiversidad del planeta ¿no? Claro. y el ciclo hidrológico ustedes saben que ¿Cómo se explica la el 20% de las lluvias de Buenos Aires? Gracias a la selva amazónica, esto lo dicen todos uh -huh. los expertos. Sí. Eh, sin la selva amazónica no habría lluvia en toda la cuenca del Río de la Plata. Eh, y, y visibilizar eso realmente es, es muy tremendo, ¿no? Bueno, eh, lo mismo sucede aquí con, con, en, en menor escala, pero eh, el ir haciendo negocios inmobiliarios y rellenando los humedales del Tigre y toda el, la zona del Denta también provoca esos efectos, ¿no? Claro, claro que lo hemos visto con las inundaciones y todo lo que, Justamente. Lo que, ha, que ha pasado, ¿no? Es decir, eh, bueno, es, es un, un ecosistema vital para la, la supervivencia humana incluso, ¿no? Pero el problema es que, bueno, eh, verdaderamente el ataque que hay hacia ella es, es tan increíble que cuesta dimensionarlo, miren. Eh, para que tengamos una idea, eh, ese 17% de la selva que se ha talado se hizo en los últimos 50 años. ¿no? Ah. Imaginen que la selva se creó Durante 50 millones de años Durante 50 millones de años Y en 50 años ¿no? le sacamos Y en 50 ciencia. años nosotros O la humanidad uh -huh. Se llevó casi el 20% ¿no? Y eso es una tragedia Para nuestra como civilización humana, ¿no? Y, y lo que alertan es muy claro, esto va a llegar a un punto de no retorno. Pero es el, el problema que estamos teniendo, la crisis sistémica que es en todo el planeta, ¿no? Y pregunta, eh, para, que, la... para que quede claro esto que decís que en 50 años nos llevamos casi el 20%, ¿en 50 años se podría eh, revertir esta situación? No. Bueno, varios, no, no sé si tan rápido, pero lo que sí se sabe que, bueno, si se la deja actuar eh, el proceso se puede lograr, ¿no? Uh -huh. Pero hay que actuar rápido, ¿no? Claro, eh, Porque estamos llegando a ese, a ese punto que realmente eh, por ahí no, no se puede hacer nada en pocos años, ¿no? Uh -huh. O sea, no Esto se como... soluciona en el mismo tiempo que se destruyó, digamos... Claro, y fíjate... No es plantando eh, pinitos de crecimiento rápido no, que se no, solucione claro, no, hay que, no. no, yo para que se tome dimensión, porque muchas veces claro. dicen, bueno, si en 50 años se pudo hacer así, bueno, capaz que en unos cuantos, por ahí 60, se soluciona pero, pero, y no es así. Toma en cuenta, toma en cuenta que le tomó 50 millones de años en crearse. Exacto, hacerlo, ¿no? exacto. <ríe> así que imaginemos lo que, lo que significa eso, ¿no? De, es realmente muy triste. Y en África pasa lo mismo, pero por otras razones, ¿no? Ahí tenemos el sometimiento, las técnicas agrícolas, Ajá. la falta de leña, pero si uno mira una fotito satelital, hay focos de incendio en África que, por todos lados, ¿no? Eh, sí, por, por donde miremos, ¿no? Estamos, claro. Creo que lo único bueno que tuvo esto, que apareció en los medios, lástima que ya desaparece, es eh, tratar de entender todo lo que está pasando, ¿no? Ver toda la película, toda la película, ¿no? Muy bien, Pablo eh, Nos estamos quedando ya sin tiempo Vamos a seguir charlando El miércoles que viene Pero claro que sí Un, un abrazo grande Un abrazo grande eh, para ustedes Un abrazo Ya sé que estuve mal Ya sé que es un error Ya sé que al otro lado Del planeta sale de sol Ya sé que no es casual Podría ser peor Hay hombres que amanecen Que nunca niet meer dan een kind. Je bent niet meer dan een kind. Je dijiste No se puede ser feliz en bent niet meer dan een kind. Je bent Je bent Se ik que alguna een keer zag, que ik ser, se een que estuvo mal, ik je al een keer Voor robar, mi corazón, Ana sepue, Ana se fue. Ana sepue, Ana se fue. Ana sepue, Ana Ana sepue, Ana Ana sepue, Ana sepue, Ya sé que estuve mal, ya sé que fue un error. Ik wil je het niet ziet, maar Milonte. La KMC, está luchando por el cambio. Por gane quien gane, gane quien gane, basta de extractivismo. Quienes formamos parte de la campaña hashtag GaneQuienGane, invitamos al acto de lanzamiento y festival a realizarse el día jueves 19 de septiembre de 17 a 20 horas. ...en Plaza de Mayo, Avenida de Mayo y Bolívar... ...con testimonios de pueblos originarios... ...y comunidades de todo el país... ...en resistencia al extractivismo... ...y en defensa de alternativas por el buen vivir... ...y junto a invitados especiales como Nora Cortiñas... ...Adolfo Pérez Esquivel y David Caray Popiagua... ...dirigente guaraní ya de Brasil... Se presentarán los ejes, objetivos y compromisos de la campaña Con la música de Ruriza Casabet, Iris, Corderos y Lailas, Lailas. Lailas. Lailas. Lailas. Lailas sí. Entre otros artistas invitados Leeremos la declaración inicial y sostendremos nuestras claras y necesarias consignas Hashtag Gane Quien Gane, no al saqueo, contaminación y exclusión Hashtag Gane Quien Gane, los pueblos y la naturaleza exigimos nuestros derechos. En medio de la campaña electoral, la campaña Hashtag Gane Quien Gane se propone alertar y movilizar a la población para denunciar y exigir políticas concretas que pongan fin a la lógica extractivista y remedien sus graves consecuencias. En medio de la campaña electoral, la campaña busca la articulación e interacción de organizaciones populares de todo el país, sociales, de derechos humanos, de pueblos originarios, sindicales, de resistencia al extractivismo en sus múltiples formas para seguir alertando y movilizando a la población y exigiendo respuestas de parte del Estado y el sistema político de respeto a los derechos de los pueblos y de la naturaleza. Invitamos a sumarse compartiendo sus denuncias, luchas y alternativas que se están construyendo. Les esperamos. Jueves 19 de septiembre de 17 a 20 horas en Plaza de Mayo. Pedimos vuestra insurrección, rompamos esta represión, que salte la chispa y explote esta revolución. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares Aquí la deuda eterna con la columna de Darío Valvidares La Educación en la Era Corporativa Muy bien, mucho para hablar de educación mucho para pensar y mucho para ver qué va a pasar en principio, bueno las dos compañeras docentes de Chubut que perdieron la vida en el accidente cuando estaban volviendo de la protesta porque no cobraban sus salarios, eh, cuando también se escuchó que, o se supo que el gobernador de Chubut quería aumentarse un 100% sus propios salarios y un 80% los de sus funcionarios. Así las cosas están en este país y todo parece naturalizarse. Que un trabajador no cobre nunca, que el gobierno intente hacer negocios cuando ya se está yendo como para seguir juntando dinero, este, estos que se dicen exitosos. Estoy hablando del presidente Macri que quiere comprar... Eh, Un par de millones largos de metros de arena para trasladar el puerto de Buenos Aires a una isla. Rellenar sin estudio ambiental, de impacto, nada. Ellos ven solo el negocio. Estamos en manos de descerebrados perversos. No encuentro otro calificativo, no, no quiero... Eh, obviamente llegar al insulto porque no se trata de insultar a nadie pero se trata de calificar desde una mirada desde un punto de vista y desde un enfoque que ha tirado la educación a la basura la educación pública para hacer con ella desde sus cenizas los pingües negocios con sus grandes este, socios corporativos que están metidos en todas las fundaciones como venimos charlando hace ya muchísimo tiempo mucho tiempo ahora bien Había como un gran eh, movimiento de baja el presupuesto en este presupuesto de pacotilla que está armando un, un, un tipo que se va eh, para el año 2020 y, y, y, y se rasgaban las vestiduras diciendo pero ¿cómo desapareció el fondo compensador docente para las provincias? Pero ¿y, y a quién le asombra? En el 2016 se estableció el plan maestro. Aquí lo dijimos. El plan maestro no se votó como ley, pero fue rector y es rector, como lo vemos, de las políticas. El plan maestro es el que dijo este, el, el salario mínimo de un docente es solo el 20% más del mínimo vital y móvil que, establezca, que se establezca en el país. Eh, contradiciendo lo que dice la Ley eh, Nacional de Educación sobre las paritarias. Sin embargo, ahí está, los gremios protestaron, pero también se callaron la boca frente al hecho de que no haya paritarias, como marca la ley que está vigente, por ahora está vigente, y también esa ley le permitió al gobierno llegar y hacer muchísimas de sus llamadas reformas, ¿eh? No es tiempo ni es momento en este artículo, pero lo hemos charlado en varias oportunidades. El hecho es que el proyecto que habla de las no paritarias, porque quedan establecidas automáticamente allí en el Plan Maestro, también dice, respecto de lo que marca la Ley de Financiamiento Educativo, también dice que el Fondo Compensador los dineros que van a las provincias para completar salarios de docentes, para ayudar a esas provincias, pero está establecido por ley, la ley de financiamiento educativo, decía que en 2016 iba a tener el mismo monto del 2015, en 2017 el 75% de ese monto, en 2018 el 50%, en 2019 el 25%, a ver, ¿Y qué creen que dice el proyecto del plan maestro del Fondo Compensador en 2020? Y está escrito, ¿eh? Desaparece el concepto. Por eso no aparece en el presupuesto 2020, o creían que los iban a dejar. Ellos siguen cumpliendo con sus políticas de esta perversa reforma si dice el proyecto del Plan Maestro en el 2020 desaparece el concepto, pues en este presupuesto 2020 nacional, en el Ministerio de Educación, no figura la partida que tiene que ver con el Fondo Compensador a las provincias. Es lógico, en la lógica perversa y siniestra de este gobierno que fue desfinanciando la educación. Va a haber para el presupuesto nacional un 5% de aumento en relación al presupuesto del año pasado. Esto es, en términos reales, una baja del presupuesto de educación, otra baja más del 27%. ¿De qué estamos hablando? Eh, la contrapartida. Eh, el documento programático que pone la CETERA en la reunión con, con el candidato mayor votado en las PASO, Alberto Fernández. Cuando uno repasa este documento de la Cetera, no hace más que lo mismo de siempre. Parece que no nos enteramos que hay que sacar la educación pública de las manos de las corporaciones, porque no las nombra. Se habla de una terrible fragmentación del sistema educativo y no es solo obra del macrismo, sino que es obra de que la Ley Nacional de Educación de Filmus Kirchner del 2006 no renacionalizó el sistema que terminó de fragmentar el menemismo, respetó esa fragmentación. Y cada vez se fragmenta más, porque ahora también está, hay áreas que están municipalizadas, son las municipalidades las que están manteniendo las escuelas. Es curioso que la CETERA presente un documento que diga se necesita un proyecto educativo a escala nacional, con saberes y contenidos para la soberanía pedagógica. ¿Eso es una declaración de qué? No está diciendo vamos a armar un congreso pedagógico, le pedimos o vamos a hacer en el próximo gobierno un gran congreso pedagógico o durante el próximo periodo un gran congreso pedagógico para discutir puntos fundamentales como las evaluaciones internacionales, por ejemplo, que todos sabemos que son un gran negocio internacional y un gran eh, instrumento de pensamiento para el control social y para el control eh, y el disciplinamiento docente, claramente. ¿Qué dices en, en ese rubro? Bueno, que hay que adoptar sistemas de evaluación que contribuyan con el mejoramiento de la enseñanza y no se reduzcan a una simple medición de control. ¿Y, a, ¿Y en quién deja las manos del sistema de evaluación? otra vez de un ministerio de turno, otra vez de un ministerio que no tiene escuelas ni paga salarios y tiene un hermoso presupuesto que comparte con, con los amigos de las fundaciones que trabajan para el ministerio por pingües honorarios. Realmente es incomprensible que la CETERA haga una demostración de ponerse a disposición de un candidato de las PASO sin proponer siquiera o pararse firmemente frente a lo que, al desguace que es la educación pública. Hablan de este, ampliación de los horarios escolares y una organización institucional que favorezcan la articulación de la familia con la escuela. ¿Y qué pasa con el 52% de los pibes que son pobres y el 13% que no come? Eh, estamos hablando de los menores de 14 años. Yo me pregunto, eh, incluso cuando se miran el ombligo los eternos dirigentes de la Cetera, como otros eternos dirigentes de otros gremios, ¿eh? cuidado que no estoy hablando este, solo de, lo, de, los, de los nucleados en Cetera o de los dirigentes de la Cetera también de muchos de los gremios que pertenecen a la CETERA y otros que no pertenecen a la CETERA y que tienen el, el, el, el, la misma este, mirada sobre la educación como una educación dependiente de... Hemos tenido ministros que la destruyeron y hemos tenido ministros que hicieron la plancha en los últimos 30 años de la reforma educativa. La reforma ha puesto en crisis la educación pública aquí, en México, en toda Latinoamérica, para no estar país por país. Salvo algunas honrosas este, excepciones, con algunos puntos. Ahora, está manejando la educación argentina y latinoamericana, las fundaciones corporativas. No puede ser que en un documento de 10 puntos, esto no sea crítica, de la principal central educativa que tiene el país. No está nombrado, no dicen saquémosle a las corporaciones toda su injerencia. Para cerrar la columna, cuanto más entren los procesos de endoprivatización de la educación y exoprivatización, porque también se, este, se crean escuelas, en fin... Eh, privadas me refiero, ¿no?, eh, eh, a competir en el mercado, cuanto más tardemos en decidir que la educación pública es pública sin injerencia, como sugiere el documento incluso, del de mundo privado, porque incluso... este Hablan de las asociaciones civiles que a mí me ponen muy nervioso porque terminan siendo eh, Enseña por Argentina, terminan siendo Proyecto Educar 2050, que tienen como funcionarios a los que antes eran sus directores ejecutivos. Y entonces pregunto, soberanía educativa y en manos de los educadores. Un gran congreso pedagógico para ver... ¿Qué educación necesitamos para tener un país soberano? No para tener una colección de pedagogos que nos digan cómo tenemos que formar las futuras generaciones justamente para que sean empleados del incierto mercado al que se le pone como subsidiaria la educación pública. Otro ladrillo en la pared. De esta manera, con la educación en la era corporativa, la columna de Darío Valvidares, La Deuda Eterna, termina hoy su transmisión. Les agradecemos profundamente haber estado allí. Sabemos que estuvieron allí. Agradecemos a nuestros columnistas y, por supuesto, a nuestros compañeros, Majo Lombardo, Alejandro Fernández, Darío Valvidares y a quien les habla. Señoras, señores, esto fue La Deuda Eterna. Y volveremos aquí el próximo miércoles en La Retaguardia. Muchas gracias y muy buenas noches.